Eh, para nosotros ha dejado este, algunas cuestiones que son sumamente importantes. En primer lugar, lo que más nos alegra es el resultado nacional. El 14 de agosto, la inmensa mayoría de la población le dijo sí al rumbo que vive la Argentina. ¿no? El 14 de agosto, lo que ha pasado es que a partir de un balance positivo del rumbo que vive el país, la inmensa mayoría de la población le dijo sí a este camino, le dijo sí a la Presidenta de la Nación, le dijo sí a continuar por un rumbo... Que, que permitió que el país se ponga de pie, que el país avance, que crezca, que se desendeude, que tenga políticas públicas como la Asignación Universal, como la extensión de las jubilaciones. Entonces creo que lo primero del 14 de agosto para analizar es la importancia que tiene ese profundo respaldo a la Presidenta y al rumbo, tanto por lo que se hizo como por lo que falta, por lo que está pendiente. Después, lo que también quedó claro que hay una oposición que invitaba a la Argentina a retroceder, a ir para atrás, a fracasar a lo que ya sufrimos, y la, la sociedad le dijo que no. Esa misma oposición que pronosticaba caos, derrumbe, crisis, apocalipsis, finales abruptos Y nada de eso pasó Y por lo tanto empezó a dar manotazos de aguado Terminó la elección y empezó a hablar de fraude Y quedó eso absolutamente claro que era un gran invento, una mentira absoluta este, Después empezaron a, a, también a generar otros hechos a, pensar, a hablar de cambio, por ejemplo, de, este, de cambio del sistema ...y hablar de boleta única en el medio del proceso ...que es una cosa absolutamente irresponsable... ...porque si hay que debatir algo está bien... ...pero no se puede cambiar las reglas en el medio del camino... ...quiero decir, hay una oposición que está desconcertada... ...que perdió la brújula... ...y la sociedad le dio, este, rechazó esa propuesta... ...y le dio el apoyo masivamente al rumbo que vive el país... ...y en la provincia, nosotros estamos contentos... ...con los pasos que venimos dando... ...la verdad que el nuevo encuentro es una fuerza... ...que sigue creciendo, que sigue avanzando nos dio el 14 de agosto una plataforma importante para seguir avanzando ahora a partir del 23 de octubre, nos entusiasma. Y también pasó algo en la provincia que es que quienes proponían retroceder tampoco tuvieron el apoyo popular, digamos, así como fue nacionalmente, en la provincia tampoco, y de hecho de Narváez sacó la mitad de los votos que en el 2009, Margarita Estolví sacó una cuarta parte de los votos que en el 2009, entonces tenemos una situación en la provincia, que este, se ha disipado el riesgo a retroceder. Los que invitaban a retroceder no han tenido apoyo popular, por lo tanto ya no hay riesgo de que la provincia retroceda.